Un poco es unificar、eh, toda la c a l l e San Martín con lo, la plaza.、Eh, tenemos por un lado la plaza, por otro lado la vereda. Y lo que vamos a hacer es una unificación de niveles con respecto a lo que es hoy la calle. Se va a trabajar con el mismo pavimento intertrabado que estamos trabajando en la plaza y en el veredón. Así que el material va a ser el mismo: es un material de Sierra、eh, Vallas,、eh, se llama pavimento intertrabado y son unas piezas que se van、eh, acoplando. Eh, sobre una cama de arena, así que el trabajo de、eh, mano de obra no es un trabajo complicado, sino que、eh, solamente pues, lo que va a hacer es va a llevar un tiempo, pero después vamos a tener un mismo lenguaje entre las veredas de ambas,、eh, de ambas manzanas.、Eh, solamente lo que va a tener de distinto el solado es un deck de madera frente al colegio Cáneva, porque nosotros pudiera como, pensábamos que bueno, ese sería el lugar de encuentro por ahí de los, de los chicos antes de entrar al colegio. Y lo que permite el proyecto es、eh, por ahí, que、eh, es darle un poco más de amplitud, que es lo que siempre nos preocupaba un poco, a la plaza, ¿no? Y llevar la plaza a los límites que tiene hoy la iglesia y la municipalidad.